a semile polazo de estos cartos por todas partes de, de hacernoslo hacernos todo tenemos ¿no? energías para volver y solamente pues, pues, estamos pasa. un poco trabajándolo ¿no? Días de radio protagonistas Estáis escuchando Down the Underground, el corte 1 del primer LP de Penny Cox. Hablamos de esa banda barcelonesa que acaba de editar hace bien, bien poquito a través del sello Becore Do It Cock. Todo un LP, como digo, que ya tenemos aquí, que ya estamos disfrutando en BFM. Al otro lado del hilo telefónico está Pablo, que sabe más que yo de toda esta historia. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, buenas días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí me andiendo el esqueleto pegando unos cuantos botes con este single, este Down the Underground, este corte 1 de este primer LP. Eh bueno, lo primero de todo, Pablo, Pablo ese, eh, sí, el 25% de la banda de Penny Cox. <risa> Vamos a recordar quién más está ahí. Eh, a ver, ¿con quién wow. andas en el grupo? Pues Penny Dogs estamos estamos Adri que es el cantante, Stamark que es el bajista, Ignasi que es el la guitarra y yo que soy el el batería, Pablo. Mhm. Uh -huh. Y bueno, y la de hecho el bajista lo cambiamos a los 6 meses porque el bajista original se tuvo que marchar a vivir a Berlín y bueno, cogimos a Mark y el bajista original era Héctor, que le mandamos un saludo desde aquí también. Así que nada, un cuarteto debutante que ya ha tenido alguna algún que otro cambio de formación y un grupo eh que tiene este sí, primer LP como bueno, debut hablando de debut en largo, quiero decir, porque no es la primera referencia del grupo. Pues no, en el año 2010 para para primavera sacamos un EP compuesto de cuatro temas eh que es el el más conocido por decir algo y después en abril de este año hemos sacado un split eh Con dos dos temas por cara compartido con los Peteran de Testy Babies que es un grupo que que ya debéis conocer imagino. ¿no? Pues vamos a ir por partes, el LP hay que decir que se ha incluido en el álbum como bonus track. Sí, bueno, eh, en el álbum se ha incluido los cuatro temas del LP porque bueno, es es lo lo de siempre, ¿no? Que habíamos editado en en vinilo solo y bueno, de esta manera la gente que no compra vinilo y que compra CD o la gente que que no había conocido este primer trabajo que teníamos, pues así lo puede recuperar y lo puede, lo puede escuchar también y hacer la comparación de la evolución del grupo en estos dos años, dos años y medio, uh -huh. desde, desde las grabaciones. Y por otro lado está lo que me has comentado del single compartido con toda una banda ya histórica, Peter and the Test Tube, Babies, sí. y por lo tanto eh, supongo que ya eso apunta a por dónde van los tiros. Quien no conozca a Penny Cox ya se puede hacer a la idea. dirá más al punk, al power pop, al mod revival y bueno, más o menos ahí coincidíamos con esta banda que que bueno, ahora con la excusa de que iban a hacer una gira por Estados Unidos, un sello americano les quiso les quiso hacer una edición de un par de temas y poner con un con una joven promesa, tal como nos explicaron y tal y bueno, resulta que nos escogieron a nosotros, les gustó nuestro EP y tal. Y bueno, y decidieron poner dos temitas que que también aparecen en el LP, está masterizado de manera distinta, tienen arreglos diferentes también, pero bueno, son dos canciones que que también aparecen en el LP. Así que sí, hablamos de banda debutante, pero ya veis, estos eh, chavalotes de Pennycook ya tienen por ahí alguna que otra referencia y hasta pues un trabajo compartido con un grupo ya eh, pues histórico, legendario, de estos con bueno, pues un montón de años a, a sus espaldas. Y y bueno, la influencia viene de ahí, justamente de cuando debutaron o cuando se formaron Peter and the Teatime Babies, porque hablamos de un grupo que nació en el 78, pues eso en plena explosión de del del punk y y por ahí, por ahí van las cosas como decíamos, porque ya en la portada del álbum, no hay aquí lugar a dudas, hay un cartelito con un imperdible para Massinri eh uh -huh. que pone punk rock, así que Sí, sí, bueno, este es, es el típico logo que se le ponía a los a los grupos de los 70 de los 80 que editaban aquí que hacían la edición española, entonces pues se le se le añadía este sello, ¿no? para que la gente que lo viese podía pues, sabía que se refería, ¿no? El, el estilo de música, aunque no conociese el grupo ya podía ir más o menos más o menos ver por dónde iban los tiros. Así que un diseño de portada un tanto revivalista y sí, bueno, sí, la música bueno, del grupo también. También en el en el EP fue fue así más o menos si te fijas eh, es portada de contraportada con dibujos y tal y pues tener recuerdos, ya, por ejemplo, al al LP que editaron los los crack, por decirlo de una manera, y también pues no sé, os puede recordar a vosotros del País Vasco al al impuesto revolucionario de Escorbuto, por decirlo de una manera, ¿no? También que eran unos dibujitos que por cara y contraportada era pues la parte de adelante y la parte de atrás uh -huh. del grupo y bueno, es eso, sí, recordando un poco la época de los los buenos años del punk. Uh -huh. Dios nos viene la la influencia y el gusto por el sonido y por la estética de esa época de finales de los 70, primeros 80, la banda es muy joven, ¿no? Sí, bueno, estamos la media de edad del grupo es de unos 24, 25 años, yo soy quizá un poquito mayor que el resto, pero pero bueno, sí todos hemos escuchado punk de toda de toda la vida y bueno, eh, sin ninguna duda el que más nos gusta es el, el punk setentero, ese que salió en 77 de los pequeños sellos independientes que iban saliendo por Inglaterra, por Irlanda y tal. Y bueno, y todo eso es una gran influencia y después claro, hay hay supergrupos de aquella época, ¿no? Hay, hay los Ramones, los Clash, los Sex Pistols, los Jam, son grupos que a todos nos han influenciado y que todo el mundo conoce, yo creo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y después es eso, y sí, investigando un poquito más y y escuchando muchos grupos que realmente pues no eh no no tuvieron ese ese reconocimiento, ¿no? Pero que ahí estaban y que y fueron muy influyentes también para para esa generación, yo creo. Pues este disco este Duit Cock de Penny Cox lo edita como antes se ha comentado el sello Barcelones Becore, supongo que para la disquera una alegría tener en casa en Barcelona eh, sabia nueva, grupos jovencitos, como decimos, y que además facturan un sonido, pues eso, eh punk. Hablamos de una discográfica que nació pues dándole fuerte a, al hardcore y derivados, uh -huh. que después ha ido derivando en muchas otras cosas y que de repente pues poder editar el debut de una banda de casa y con este sonido ha venido sí, por vosotros sí, sí, como hola. locos. La verdad es que Jordi cuando bueno, nos, nos descubrió y anda una tienda bastante conocida aquí en Barcelona que que venden discos de de este estilo y tal y bueno, hay que y él conoce al, al al dueño de la tienda y estuvieron hablando, "Oye, recomiéndame algún grupo nuevo que haya salido por aquí en Barcelona." Y el el chico de la tienda le pasó <coughs> le pasó nuestro nuestro EP a Jordi y Becore le gustó y en ese momento nos envió un mail y nos dijo, "Oye, cuando tengáis las demos del nuevo trabajo pues pasármelas que que me gustaría escucharlas y igual me interesa editaros. Y bueno, y así fue, le, cuando tengo la, las hacemos grabadas, le pasamos las se la se las pasamos y el y a Jordi le gustaron bastante y nos ofreció eso, grabar grabar el LP y él se encargaba de, de todo el tema de la distribución, uh -huh. la promoción, aunque para este LP ha sido grabado también con con otros dos sellos más quizás menos conocidos que Becore. que uno sería Camon People, que es de aquí de Barcelona también y es el chico que nos editó LP, el, el primer EP en el año 2010 y después hemos editado también con un sello alemán que se llama Contra Records, que también son amiguetes y que y que bueno, realmente se mueven bastante, tienen llevan 7 años eh funcionando y en 7 años han hecho unas 110 eh unos 110 discos más o menos y entonces son muy activos y tal y bueno, en Alemania han hecho que el disco funcione bastante bien. y siendo una banda del catálogo de Becore, donde ha habido auténticos trotamundos y viendo que esto además es una vamos a decir coedición con con un sello como es el alemán Contra, eh pues dime, ¿estáis dispuestos? ¿Hay intención, hay ganas de salir más allá de las fronteras y recorrer el mundo? Sí, bueno, la intención mundo? siempre hay, sí, sí, por supuesto que sí. Eh de hecho ya hemos hemos tocado en Francia y en París y en Rennes. y Alemania hemos ido tres veces, ya hemos tocado un par de veces en Munich, en Leipzig, en Hamburgo, en hemos tocado en Munich también y bueno, y para noviembre tenemos dos fechas más que se han acabado de confirmar, pero bueno, en principio tocaríamos también cerca de Leipzig y, y en Berlín. Uh -huh. sí, sí, el tema de los alemanes nos ayuda mucho por esto porque porque bueno, le, les ha gustado, ha funcionado bien el visto ahí, entonces cogen y y como hay movimiento, hay Ay, ah, eso pues al final te van llamando y y, y la gente responde, la gente responde bien a vernos. Uh -huh. ah, estamos contentos en ese sentido. Pues la verdad es que pinta pinta la cosa bastante bien, eh un grupo pues eso, que debuta, pero como antes de ya dejábamos caer, no por esto debutar es un grupo que empieza de cero, como veis ya tiene hay un un background un bueno, pues una andadura corta pero realmente interesante e intensa. No lo hemos comentado, pero habistelo unido también a bandas que supongo que os habrán encantado y que ha ha sido un placer estar con los UK Subs pues, o con los Toy Dolls, por ejemplo. Sí, los Toy Dolls les hemos les hemos teloneado un par de veces, eh, el año pasado y, es, y este año eh, hicimos eso, hicimos un par de bolos con ellos, y bueno, y a bastantes más grupos hemos estado tocando pues con los Street Dogs de Estados Unidos, que venían, son gente que había formado Dropping Morphies, hemos tocado con los 999, hemos tocado con los Vibrators, que nos gustan mucho, con los Ucasups, también hemos tocado pues... Eh, con los Exploited, que aunque tampoco no sean de nuestros favoritos, pero bueno, así que tienen bastante nombre, con Perkele, que, bueno, sí, hemos ido haciendo bastantes bolos con gente de este tipo y y bueno, contentos porque es una promoción que es impagable, la verdad, es solo por aparecer en el cartel, pues ya ya mucha gente se interesa por el grupo, lo escucha y a lo mejor pues eso hace que se venda un disco más o que venga alguien a al concierto a vernos un día que no tocamos con una gran banda, pero bueno, uh -huh. está bien, está bien, como promoción es muy bueno. pues una banda ciertamente recomendable que parece que que está que está gustando que vuelve a cabe a los amantes de del punk del de toda la vida del clásico y yo creo que a los amantes no solo del punk el grupo tiene ese regustillo también a otras cosas Eh, bueno, eh, quien habla de punk puede hablar también de, de pues de, de de sonido mod, por ejemplo, que también podéis acercaros eh, y por ese eh, lado gustará a los pues amantes un tanto más de del rock británico, no tan ceñido a lo que es el, el los patrones del punk propiamente. Uh -huh. Y bueno, pues en fin, que una banda que yo creo que que tiene mucho, mucho por delante, mucho futuro hablando del punk, centrándonos en, en, en estos sonidos aguerridos, intensos, de canciones cortas y, y directas Eh, ¿no crees tú que deberían ser deberían eh ser tiempos propicios para el estilo, para el punk y que la la juventud, la chavalería cantase eh pues más airadamente de de lo que lo hace pues parece sí, sí. actualmente? De hecho, es un tema que aquí en en Cataluña, la, alrededor de Barcelona se se comenta mucho, e incluso un Un grupillo de amiguetes han decidido, bueno, que han estudiado visuales, han decidido hacer un documental sobre una zona de aquí de la periferia de Barcelona en la que han salido muchísimos grupos de de punk. El documental este ahí está el tráiler, aún no ha salido, no ha salido entero, pero se llama Demasiado guapos para el punk y bueno, es es un documental donde hacen entrevistas y y seguimiento de de 8 o 10 bandas que son todas de la misma zona y bueno, a nosotros nos han incluido porque Marc, el nuestro bajista vive en esa zona y tal, ¿no? Pero bueno, es es algo que en los últimos 3 años eh por aquí en, en los alrededores de Barcelona se, se estila mucho a hacer grupos de punk y bueno, hablar acerca de de todo lo que está sucediendo y bueno, y ser un poco desobedientes también, ¿no? Entonces, sí, sí, yo creo que que es momento el momento más propicio, no lo más parecido a aquellos 70, esta crisis como para como para poder salir ahí, coger un grupo y decir lo que lo que te da la gana y y bueno, y cagarte en todo también. ¿no? De todas maneras veis a pues bueno, a la gente de vuestra edad, a los veinteañeros de hoy en día eh de Barcelona, por ejemplo, demasiado acomodados a todos los niveles. Sí, sí, sí siempre. <risa> siempre, no, bueno, eh, la gente le gusta vivir cómodo y hay mucha gente que que bueno, que prefiere estar viendo la tele o prefiere salir a la discoteca y tomar eh amasar cualquier cosa y olvidarse de lo que tiene alrededor, ¿no? Un poco la la evasión, ¿no? Por decirlo de una manera. Y bueno, y hay gente que sí que se compromete un poco más, y que trata de hacer historias, y bueno, un poco eso es el punk, ¿no? Yo creo, es tener ganas de hacer cosas, hacértelo tú mismo, ser crítico y y bueno, y poner en duda todo lo que lo que existe a tu alrededor y y eso, pero bueno, eh, la gente en Barcelona y haber tantas opciones para hacer cosas, la gente trata de también de de olvidarse, ¿no? De lo, de lo triste que es la la vida algunas veces, ¿no? Y coge y, y bueno, y y eso es sí. la evasión, la evasión. Uh -huh. Pero bueno, Barcelona al ser más grande quizá quizá puedes hay las pequeñas escenas también que te permiten se permiten encontrar tu lugar. Uh -huh. Bueno, pues el lugar de Pennycock está a punto de terminar, pero de momento yo creo que se están abriendo camino de manera de manera importante de momento, eso. Asomando la cabeza con este Duitcock, este álbum que tenéis ya en CD, en LP y en MP3. Bueno, la la descarga viene con el LP, ¿no? de de regalo. Lo tenéis ya ahí en el catálogo de de Becore. Una vez que el disco ya está publicado, lo estáis ya presentando en directo, como me has comentado y supongo que esto intentaréis que no que no pare. Bueno, sí, la la verdad es que desde que salió hemos hecho tampoco hemos hecho tantos bolos, ¿no? Pero sí que eh hicimos Gijón, hemos hecho Hernani este fin de semana pasado. Eh hicimos Sanburgo y Berlín, también hace hace 3 o 4 semanas eh hicimos la presentación en Barcelona eh y ahora pues de aquí dos semanitas tocaremos la las fiestas del barrio que son bastante populares. le viene mucha gente y bueno, y estamos pendientes de Galicia que cer hemos cerrado me parece para septiembre y eso en noviembre Alemania otra vez y Madrid intentaremos ir en cuanto podamos y la verdad es que que tratamos de ir a los sitios donde donde nos llaman, ¿sabes? Tampoco eh sí si sabemos que por ejemplo en Murcia no hay interés por nosotros, nadie de Murcia nos ha enviado un mail, nos ha dicho que le gusta el grupo o qué tal. Nosotros no nos vamos a liar y vamos a coger y bajar ahí para saber que que igual vienen 15 personas al concierto. Es un poco tratar de hacer los conciertos justos para disfrutar y para que para que todo salga más redondo y y no pringarla como hemos como nos ha pasado alguna vez, ¿no? Y de ir a un sitio y coger y llegar y que haya 10 personas y y bueno, no te sale nada a cuenta la ah, verdad. No. Pero igual, bueno. igual os sale mejor ir a Leipzig que, que ir a Murcia. Sí, sí, sí, la verdad es que en Alemania estaba hablando últimamente con el con el chico de allí y y bueno, de su parte de los discos se ha vendido el 80% de los discos en un mes, ¿sabes? Entonces, como que estamos bastante contentos porque ahí en Alemania parece que que como la las escenas están muy claras y tal, como que que la gente nos hemos tenido buena aceptación y se ha vendido todo muy bien y cuando vamos a tocar allí pues hay entre 100 y 200 personas eh que están están fijos siempre para ir a vernos, uh -huh. estamos contentos en este sentido. Bueno, pues pinta bien, pinta bien Penny Cox, recordad el nombre, los que no conozcáis a la banda porque pues eso merece merece la pena. Suena Down the Underground. Pablo, yo creo que la presentación ya está hecha, que la gente ya sabe por dónde van los tiros, sabe qué es lo que hacéis, qué es lo que pretendéis, a dónde queréis llegar y yo creo que lo mejor que podemos hacer es mostrarles más música y que escuchen más parte de este Dwight Cox. Eh, ¿Qué canción me recomiendas? Bueno, pues a ver, te recomendaré, el, si no me equivoco, es el tema 2, Playing with Fire, que es un tema con toques más souleros, quizá nos recuerda más a eso del Mot Revival de principios de los 80, quizá al final de los jam de de sus de sus últimos discos, el Setting Sun y tal. Y bueno, es un, un tema con con vientos, con con un jamon por ahí y que y que bueno, de hecho es la el segundo tema del split de los Peter y y bueno, con los vientos añadidos, yo creo que que es de los más potentes también. Pues nada, Pablo, felicidades por el por el álbum, por todo este LP y uh -huh. mucha suerte con todo, a ver si os vemos en directo dentro de poco. Un abrazo. Bueno, muchas gracias por todo a vosotros.